Comienza. Salud en movimiento. Coordinación General. Asociación de Funcionarios del Casmo. Salud, muy buenas tardes, abrimos el programa, estamos acompañados de, bueno, de Coco y de Palo Salud en Movimiento eh, empieza a volar por las azoteas, por las ventanas, por los pasillos de los sanatorios Por todos los rincones, mantenimiento, las enfermerías, las tizanerías Así que bueno, ¿cómo andan, gurise? Salud, compañeros, ¿todo bien, Javi? ¿Y vos, Coco? Bien, acá, empezando otra jornada más de Salud en Movimiento Con ustedes y con todos los compañeros que están escuchando Como decías vos, por los pasillos, por todos lados Bueno, el 24 de marzo de 1976, ¿no? Este, Videla anunciaba la, la, lo que fue uno de los sucesos más horrorosos ¿no? en el cono sur, ¿no? El golpe. Ligado a todo esto del plan Cóndor, ligado también a, a las dictaduras uruguayas, argentinas, brasileñas. Todo bueno. de la mano, ¿no? De la mano argentina, después antes nosotros, pero todo va siempre de la mano... Y con todas esas matanzas que hicieron, la desaparición los robos de los niños Todo, todo influye en ese, en ese sentido Y hay gente que a veces piensa que todo esto fue por culpa de ciertas personas que pensaban distinto Y esas cosas hay que, hay que hacerlas fomentar de que no eran así O la teoría de los dos demonios, ¿no? Donde se establece allí que hubo una, un pueblo armado enfrentándose a un ejército capacitado y tecnificado, ¿verdad? Cuando los que sufrieron, esas 30.000 personas que sufrieron y todos esos niños eh, raptados, bueno, no, no creo que hayan estado todos armados, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se quiere hacer entender muchas veces o decir para, bueno, sacarle ahí la, la responsabilidad, ¿no? En tanto de que siguen los responsables de todo esto impunes, los torturadores, los represores. Y, y, se, y se sigue buscando todavía a esos niños y niñas desaparecidos, ¿no? Y los, a los, y los padres y todo. Que algún día lo vamos a encontrar y que hasta que no encontremos a todos uruguayos, argentinos, de toda Latinoamérica, eso no va a haber memoria, no va a haber justicia, ¿no? Más que nada no va a haber tiene justicia. Tiene que haber memoria, justamente, ¿no? Memoria tiene que haber para eso, ¿no? Para nunca olvidarnos de todo, de todas esas, esas cosas. No olvido ni perdón. Eh, antes de seguir un poco más, vamos a... A pasar el teléfono para que se puedan comunicar con nosotros, el 098... 8, 978... No, no 979, perdón, 979. 098-979-979, un saludo a Alberto y Nacho, ¿no?, está ahí, sí. Bien ahí. Bueno, así que está, seguimos acá, seguimos, Javi. Bueno, entonces un saludo desde acá a todos los... Los compas argentinos, ¿no? A las argentinas, a los argentinos, a esas madres de la Plaza de Mayo, que tanto... Que muchos de esos niños han aparecido, esos nietos e hijos, han aparecido por esa búsqueda incansable. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar allí, en, en Buenos Aires, este, sabemos lo que es, ¿no? Es un montón de gente así, zarpado, así. Es como uno que va desde acá, del pueblito, y ve todo eso, es como... Mucha gente, mucha emoción. Así que bueno, queríamos solidarizarnos con todo esto. Un saludo muy grande a los hermanos Vaya argentinos. Estar, eh, pasaron muchas cosas, Ulises. tenemos eh, Hoy tenemos un programa bastante importante, ¿no? Y agitado, porque esta semana también, eh, la semana pasada fue que hablamos con Irma por todo el tema de... Estaban citados. ...las citaciones que en el juzgado, que bueno, vamos a hablarlo ahora un ratito. También está la, el tema de este domingo, ¿no? Que es el, la anulación. Vamos a ver si, si se llega bien, que yo pienso que sí también el 27... Y bueno, estamos hablando un poco de todo eso. Hay bastante inquietud, ¿verdad?, en las calles. Bueno, ayer estuvimos allí en Asilo y Abreu, en La Carpa, con varios compañeros. Estaba Daniel, estaba Camila, Melina, pasó Alex, Mayela también. Estuvimos allí toda la jornada, una jornada in intensa, mucha gente con curiosidad, buscando balconeras, qué sé yo, estoy lo otro, averiguando también los circuitos de votaciones. Así que fue, bueno, una jornada... Que el tiempo acompañó viste por suerte no, no se fue porque con la celeste <risa> <del> <risa> <cielo>. <risa> estaba medio complicado venía viste como <risa> diciendo que iba a llover y al final por suerte no llovió el lunes estuvimos allá en el 3 ahí estuvo la, la rusa y marta de mañana después estuve yo un ratito con la rusa ahí terminamos y terminamos y lo mismo la gente se acercaba balconeras pegotines gente que preguntaba che por qué hay que votar de sí porque hay que porque no porque no y ahí una explicación bien bien La verdad que estuvo bueno porque ves a la gente y ves que hay un ¿Cómo te puedo decir? Claro, hay... Efervescencia quizás. sí, efervescencia y la gente quiere saber también, ¿viste? La sí. gente está viendo que te sube, te sube por un lado el, el trigo, el combustible, te sube todo, y después te, te quieren jugar a la, a la mentirita, ¿no? a la gallinita ciega te bajo el asado. Como esa pavada que sacaron ahora, sí, le sacamos el IVA al asado. Que que capaz que no se la pudieron meter a los a los rusos. Claro, ¿no? Ah, no, por, capaz por que los rusos dieron su su su, su beneficio a, al IVA, ¿no? Dijeron, "Bueno, los gurises, bajen el IVA que ahora" O capaz que no quieren carnes con químicos, capaz que quieren carne natural. Puede ser, varias cosas también, ¿no? Bueno, y esas mesas, ¿no?, que, que se han dado hace un par de semanas, que venimos con ellas al, en varios lugares, también estuvo por allá por la costa, y es eso que decías vos, ¿no?, y hablando con, con la población, con, con gente que ya está decidida de repente a lo que va a votar y va a buscar este, eh, una bandera, una balconera, una bandana, o, o el que no tiene ni idea y viene a ver cómo es la mano, y ese intercambio está buenísimo, ¿viste?, y, y es así como, como se da y como se tiene que dar, Este, brindando información este, y, y, y no en la chiquita como, como, como del otro lado, muchas veces quieren, ¿no? Que, que, que es eso que decís vos, ¿no? Te, te ponen una venda en los ojos y te bajan el asado y, y, te, y te hablan de la pantera rosa y yo qué sé qué, pero de lo que hay que hablar no hablan. No. Y ayer fue en la conferencia de prensa del, del PRES y fue esa. Sí, no sé. Te, para, eh, frases célebres. El, después del 27 que viene. El 28, frase célebre de acá del Preci, Todas esas cosas que uno a veces no entiende mucho. No, no, no vos sabés que yo no... Eh, ah, sí. No, te... no me acuerdo en qué estaba, pero no, no estaba escuchando. Así que seguramente habrá pasado eso. ¿En serio dijo eso? Sí, dijo, en una, en una charla que le hicieron esas entrevistas que le hacen, viste, Se, los pseudos periodistas, amigos del gobierno. Le sí, meten sí. Esa. Ta, entonces dijo eso y tal a veces yo pienso que sí, se le toman el pelo a la gente vos sabés. Javi a veces pienso eso y dice, vos, la gente se cree que, que somos bananas que no sé qué onda viste pero bueno, bueno pero la demostración está en la calle una vez más eh, en, en las organizaciones sociales los sindicatos bueno todos los que de, un, de alguna forma u otra eh, somos los de abajo y bueno sacándole también el pecho a estas situaciones como siempre ha sucedido Y también yo venía reflexionando en estos días, ¿no? Digo, toda esta, esta eflorescencia, como decíamos, todo este entusiasmo, todo este ir por una causa, demostrar una adhesión, este, sentirse, eh, bueno, al demostrar esa adhesión, sentirse parte de un cuerpo, eh, todo social. Este, yo pregunto, ¿y por qué esas mismas ganas de lucha, esa misma disconformidad que te llevas a esa rebeldía, que te lleva a reaccionar de esta forma? juntándote, hablándote políticamente, seriamente, filosóficamente, ¿por qué no es todos los días? Pregunto yo. ¿Por qué hay que esperar cuando nos tiran el balde en el cerquito y ahí nosotras ovejas descarriadas empezamos a agitar el pastoreo, digo, el barro, el lodo de la cancha? Entonces digo, ¿acaso ¿no acaso nos suceden situaciones para reaccionar en la cotidianidad? No solo con a la gente en la YECA, no solo con todo lo que pasó que también hubo una reacción como fueron las ollas populares pero digo, por ejemplo, en cada rincón de, de, del trabajo, ¿no? en cada rincón de, de nuestros sanatorios en cada pasillo, ¿por qué no está esa capacidad de decir, esto está mal esto no puede ser, la salud no es un lucro etcétera etcétera, y demostrar este mismo entusiasmo, esta misma efervescencia, bueno, participando en los comités de base participando en las asambleas y ahí sí, de demostrar de que estamos lúcidos y despiertos no un día o un mes ...previo y a las apuradas... ...como ocurrió también con la ley de riego... ...si no este, sino todos los días atentos... ...todos los días informados... ...todos los días eh, ilustrados y valientes. Y lo que pasa es que a veces mucho... ...también es el, el que la gente... Es, ...viste... ...yo tengo una teoría de que cuando no... Eh, ...cuando uno... Eh, la, ...a ver, la casita de uno, viste... ...que cuando empiezan a tocar la casita de uno... ...es ahí cuando empieza a saltar también, ¿no? Mm. Pero bueno, ta, la, parte que, la parte social... Hay que hacer toda una, una educación también y decir, bueno, a vos, esto no es así, porque si tocan un compañero hoy, de que lo echan, o tocan un compañero mañana, en algún momento te va a tocar a vos. Si vos hacés, firmás contra un compañero hoy, capaz que mañana te va a tocar a vos, porque acá nadie está salvo, ¿entendés? Tipo, ¿qué, ¿Qué es lo que gana la gente a veces cuando...? Yo pienso eso, ¿no? Y hablamos muchas veces con... Hablo con mi hijo y dice ¿qué logra la gente cuando, cuando caguetea a otro compañero? ¿Qué es lo que logra? Subir, subir que nada. Porque al final seguís siendo como una inmundicia que lográs lo que, que vos querés y no lográs el, el, el mayor, ¿no? Como todo. Me parece que va por ese lado también. Sí, yo creo que hubo también un constante cascoteo a, a la... Conciencia, ¿no? La conciencia de cada uno de los de abajo, ¿no? Cuando hemos visto, por ejemplo, columnas eh, con banderas uruguayas y celestes y qué sé yo, con carteles de no, y vemos este, que defienden eso, ¿no? Por varias razones, ¿no? Pero capaz que hay plata de por medio, no sé. Ahí vemos también un trabajo de desideologización, que ha comido cual gota de agua en la piedra. ¿no? Entonces, a esta altura, tenemos que empezar a replantearnos un montón de cosas. ¿Cómo estamos llegando nosotros, los que supuestamente estamos, eh, qué sé yo, en esto de, de insistir en la lucha de clase, en esto de defender los intereses de los de abajo, en esto de defender lo que vos decías, que un trabajador no puede ponerse en contra de otro trabajador? También hay que hacer una autocrítica, también hay que hacer un trabajo profundo. Quizás se haga, no estoy diciendo eso, pero quizás haya que hacerlo más, insistir más y bueno. Está bien Javi, totalmente de acuerdo eh, Vamos a cambiar la pisada Porque no estamos pudiendo tener comunicación con Irma Así que vamos a hablar con Sonia Creo que anda por ahí Sonia, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Salud Sonia ¿Andan bien? Salute, ¿bien acá? Empezando de Atrique Hoy venimos de Atre Está bien, está bien, espectacular mejor así charlar un poco Sonia de, de bueno de toda la, la, la campaña que, del sí este eh, la, de, las movilizaciones que se están haciendo en realidad con las mesas informando a la gente cómo ves la, la la mano este y bueno que nos cuentes un poco tu mirada como como presidenta del sindicato no bueno en primer lugar eh, lo más importante es tener la posibilidad de, de decidir sí y ya de por ya el hecho ese de tener la posibilidad de decidir eh, es fundamental, uh -huh. somos este de una de, nosotros ya sabemos lo que significa no tener la posibilidad de votar y ahora este es la es la nuevamente se nos convoca a toda la población este a, a resolver sobre esta ley ómnibus uh -huh. que quisieron aprobar así como aprobaron Y, este, y que bueno, que para a mí en lo personal es una ley que, que la rechazaría totalmente, eh, es al revés, eh, capaz que eh, un artículo tiene bueno y después el resto dos artículos, y después el resto habría que modificarlo todo. Pero bueno, la realidad es que estamos hoy en la pelea por, por la derogación de estos 135 artículos, este, y que nosotros como trabajadores, como organización sindical, hemos dado... Este, la, la batalla, digamos, para, para convencer, para charlar, para intercambiar, para, para debatir este, con nuestros compañeros, con los socios, con este, lo, la población en general. Hemos sido un granito de arena, como siempre este, es el pueblo el que sale a las calles a, a tratar de a defender sus intereses, ¿no? Nosotros como sindicato hicimos un montón de trabajo, fuimos a... Este, pusimos varias mesas en varios lugares, sobre todo con, con, este, con la participación de un montón de compañeros este, en tarea militante, compañeros de los comités de bases, compañeros este, de cada uno de los centros afiliados del sindicato que quiso estar ahí, estuvo. Este, participamos en la caravana, participamos en el banderazo y participamos en cada una de las jornadas en las cuales se convocó Y ahora tenemos la ansiedad de las últimas horas, ¿no? Queremos que llegue el día, disfrutar el momento de ir a votar ese domingo uh -huh. este, y, y esperar después eh, que el pueblo una vez más eh, decida, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Sí, y yo mientras hablabas pensaba y, y, y miraba las fotos no de, de, de esas mesas y una cantidad de gente muy joven, ¿no? Este, ¿Sí? En esas mesas integrantes de los comités de base que eh, eso está eh, buenísimo y, y que la gente joven se interese, vaya este, eh, esté apoyando peleando por, su, por sus ideas este, peleando por, por, por lo que cree y que lo que es mejor para todos eh, eh, y eso hay que saludarlo enormemente porque es, es, eh, de, esto, de eso se trata y creo que eh, en ese camino es que eh, cuando un sindicato empieza a ver este frutos de, de, de, de su camino, ¿no? cuando ve que hay renovación, de que la gente sigue entrando, se sigue quedando y sigue peleando. Y además el cambio, ¿no? que tiene que haber dentro de el cambio de, de en los sindicatos en el sentido de que empezar la gente joven a, a empezar a entrar, a empezar a ayornarse, empezar a fogonearse eso está buenazo. Porque lo vemos cuando hay el tema de las canastas de, de los alimentos, de los útiles, el tema de la comisión de género. Yo el otro día pasé, comisión de género está yendo de gurisa, viste comisión de propaganda, se metió uh -huh. pila de gente, gurisas, gurises. Eso está buenísimo y eso también influye mucho en que el sindicato, a ver, no es un modo de, de auto, autobombo, no pero eso porque el sindicato se está moviendo y nos estamos moviendo todos en, en, de nuestro granito, como, dice, como decís vos, Soña también. Sí, claro, eh, de eso se trata, ¿no? Nosotros... Este, somos parte de, de esa rica historia que el sindicato de Ascasmu tiene a lo largo de toda su existencia en donde cada uno de, su, de los momentos históricos le tocó jugar un rol importante este, y siempre se posicionó eh, del lado de, de los trabajadores del lado de la democracia del lado de la libertad y así lo va a seguir haciendo y, este, y las generaciones eh, que se incorporan lo que hacen es demostrar una y otra vez este, que el intento que tienen siempre lo, los poderosos, las patronales etcétera, etcétera de que eh, su objetivo central es que eh, exista aquel eh, que, eh, que aquel sindicato no exista ¿no? Exacto. Nosotros somos este, eh, parte de esta rica historia de Afcasmu y sabemos que siempre va a haber trabajadores que estén este, dispuestos a A, a escribir la suya pero lo que no va a dejar de existir nunca va a ser el sindicato como tal, vengan los nuevos compañeros, los que quieran se vayan dando la, la transición los cambios, etcétera, etcétera siempre va a haber trabajadores dispuestos a dar la batalla para defender sus propios intereses y eso es lo más este, hermoso que hay y más allá de desánimos, de cambios, de procesos de lo que fuera siempre hay trabajadores luchando y entonces ahí siempre hay futuro Totalmente. Además, uno de los artículos de esto que de, de, la luz, ¿no? Es tratar de sacar los sindicatos. Eso es una de las personas. Que no te puedas movilizar. Claro, que no puedas hacer una reunión, de a poco te la van llevando, ¿no? Pablo, porque vos decís, está, no te dejan, no, que tienen que dejar trabajar a los otros, toda esa panafaria que hacen, que vos decís, no, no, no tiene, no tiene gollete para, para, en mi sentido, no en mi, en mi pensar. Es así, no vas a tener eh, plata para los combustibles porque va a ser carísimo. No vas a poder mover un camión o un ómnibus para movilizarte. Si te llegas a movilizar, este, no, perdón, te van a pagar en negro todavía porque te pueden, hoy en día ya lo pueden hacer porque viste que está todo. Es eso. libertad. Supuestamente <risa> lo que le llaman es libertad. Este, y si protestás, te van a sacar los milicos y te van a cagar a palo. Pero bueno, ta. por eso se está tratando de que este domingo se gane el voto de sí, ¿no? Que es lo que principalmente. Ahora estamos luchando todo y hace 15 días que venimos en, en esta batalla. Con respecto a eso, eh, Nera, ¿hay una convocatoria para el 27, para el tema de abrir y cerrar las urnas? ¿Vos tenés claro cómo es eso? Sí, el, este, como siempre, eh, el movimiento popular, eh, todas las tareas se hacen a pulmón. Y por eso, lo más rico que tiene es que se hace con el aporte militante... Este, de, de los trabajadores de, los, de todos los compañeros del pueblo general este, se está haciendo una convocatoria en el, en el local de la federación este, el que está en Tres Cruces uh -huh. va a funcionar un cantón electoral uh -huh. este, en donde se necesita como siempre, como lo hicimos cuando el voto verde como lo hicimos cada vez que fue necesario en este caso también la participación de compañeros para, eh, en el horario que, que quieran este, hacerlo, que puedan hacerlo, eh, pero se necesitan fundamentalmente eh, compañeros que estén dispuestos a, a la apertura de las, de las mesas, de las urnas, y compañeros que estén presentes al cierre de las urnas y estén en eso tan este, lindo y ese hormigueo que se genera en los escrutinios, ¿no? Esa tarea militante de estar ahí, ser vedor y cuidador de cada uno de los procesos electorales y del, del, y del conteo de los votos y saber cómo se va dando. Nosotros como garantía de que las cosas este, salgan como, como corresponde y que el resultado sea el resultado este, real que den esas urnas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, los trabajadores que hemos venido pasamos por el proceso militante de charlar, convocar intercambiar este, poniendo mesas, hablando con nuestra familia, con nuestros vecinos, con los usuarios con los compañeros ahora la tarea militante el domingo es este, estar en la vuelta eh, arrimarse a la federación y poder aportar en la apertura de las mesas, en el cierre de las mesas y en el escrutinio. Todo compañero que quiera hacerlo mañana, más que el día que nos está quedando, este, tiene que mandar mensaje a AFSCASMU y, y bueno, este, con su teléfono, con su nombre y, y, este, y se pasa a la lista de la federación para, para designar este, compañeros a, a, a desarrollar la tarea. En el caso de que no hayan dado el tiempo de anotarse, y, y bueno, y el, y el domingo quieran o puedan hacer, se arriman. Pero los que se anoten previamente van a ser los que eh, tengan que avisar, a, si les toca trabajar, avisar este, a sus respectivos lugares, este, porque el que esté en horario de trabajo, capaz que necesita licenciar gremial, que por supuesto se dará. Correcto, correcto. Pero la idea es estar este, haciendo esa tarea, una tarea militante. Este, en el circuito que nos toque, en el lugar que nos, que nos designen, que, se, que digan, se precisa, reposición de esto, de aquello, de lo que fuera, pero estar ahí, estar ese día activos, moviéndonos, participando y dando una mano, porque la tarea de todas las actividades que lleva adelante el movimiento popular sea hace pulmón, trabajador, este, contrabajador, de, este, gente de a pie, que dé una mano para garantizar... Este, la defensa de nuestros intereses y que además el día domingo logremos efectivamente el triunfo de la papeleta rosada ¿no? Sí, ahora estábamos mirando y les mandamos un mensaje a todos los que están escuchando que tienen que llamar al AFCASMU al 2480 1105 2480 1105, así se anotan ahí o al mail que es afcasmu.com el mail es afcasmo.hotmail.com ahí se anotan todos los compañeros para... y ahí dicen también en qué horario pueden, también, ¿viste? Exacto, oh. y lo que sí me gustaría este, sin robarles mucho tiempo hacer un repaso de lo que significa el voto en blanco el voto anulado dale. Este, eh, en este caso ¿qué es voto en blanco y qué es voto anulado? si ustedes me permiten lo, Perfecto. lo, este, lo aclaro Dale, dale, nera. Este, eh, es importante no, no, este, no confundirse Si votas en blanco <risa> Estás votando eh, por el no Y le estás dando el apoyo a, a esta ley eh, ¿Qué se considera voto en blanco? Todo aquello que haya dentro del sobre Que no tenga una, una lista sí, Hay gente que piensa Pongo un cuerpo extraño dentro del sobre Y estoy anulando el voto No Este, si vos pones este, no sé cualquier cosa dentro del sobre y no tiene una lista es un botón blanco y ahí es lo mismo que hubiese puesto en la papeleta celeste entonces no confundirse el voto en blanco va para el no nosotros tenemos que garantizar que lo que haya sea este, la papeleta rosada y también como siempre eh, tomarnos el trabajo de que la papeleta rosada eh, por el sí diga la fecha y diga qué referéndum este, es el que está participando. Tiene que decir la fecha, del 27 de marzo del 2022. No confundirse con otras cosas que a veces a aparecen y que pueden aparecer para llevar a al error. Entonces, tomarse un segundo, mirar la, la... Si lleva la lista mejor, mirar la papeleta, este, observar y poner la papeleta rosada. Y tener en cuenta eso, que el voto en blanco es lo mismo que poner la papeleta celeste. Bien, bien. ¿Y el bien. voto anulado es cuando vos pones varias papeletas? De la, de cuando pones las dos papeletas. O más de dos. O más de dos. O más de dos. Más de un... dos. Si vos pones no. una misma papeleta, este, eh, más de tres papeletas de la, de la misma opción, también es anulado. Si vos pones tres o más, ¿no? O si pones las dos papeletas, es voto anulado. Después el resto, cualquier cosa que aparezca dentro del sobre y no tenga papeletas voto en blanco y por lo tanto este, estás dándole el voto a que siga este, la ley. Nosotros eh, lo dejamos muy claro porque es fundamental este, no cometer ese error y, y tener claro que, que, este, que, no es una, que la, opción, la opción, si querés votar en blanco, la opción es, es, este, es darle un voto a la, al no. Entonces, eh, revisar, no confundirse, revisar que la papeleta sea la que corresponda a este plebiscito. Sí, tratar de acercarse a un sindicato o algo que siempre hay listas ahí y tratar de sí, llegar antes, ¿no? Sí. Igual, o, o, o bichar a algún compañero que esté identificado y pedir las papeletas a ellos, ¿no? Lo que sí, siempre sí, se hace, es, pero hay que aclararlo. Lo importante siempre es este, tomar eh, eh, ese criterio de responsabilidad de lo, que, de lo que voy a poner dentro del sobre, ¿no? Entonces, mirar lo que voy a poner dentro del sobre es clarísimo, es lo mínimo que podemos hacer. Bien, Bien. Sí. Totalmente. Y sí, eso, que si a Coco no recomendable siempre llevar su papeleta, no esperar ahí sí. el momento, este, a ver ahí lo que hay. Si tenés a alguien, un sindicato, una mesa, este, lo que sea, que, que, que, que te la den antes, la llevas guardadita en una agenda, lo que sea. Este, y y ahí, ponés el botito. Y pones el botito que tiene que ser rosado. Javi. Pues eh, el otro aspecto que que es importante informarle a nuestros compañeros, es el tema de que eh, hemos estado varios días, todos estos días, tratando de, de, este, de resolver el tema de eh, el jornal de los compañeros que tienen que viajar al interior. Este la prensa había manifestado uh -huh. que, que se le da dos horas a los trabajadores para dos horas pagas para, para este para concurrir a votar, pero los compañeros que eh, tienen su creencia en el interior <coughs> se le, no alcanza con dos horas. Hoy, en el día de hoy, eh, este, se logró que la empresa este, nos contestara el gerente de el, gestión humana, uh -huh. ese que este, dijo que sí, que se iba a pagar el jornal a los compañeros que tengan que eh, votar en el interior y, y le lleve ¿no? determinadas cantidades de horas. Bien, bien, bien, bien. Sí, porque dos horas, este, es el... acá nomás, acá en el óleo. Sí, sí, no llegas No llegas si vas a, claro. a, a hasta San José no llegas me parece. Sí, Hay sí. que aclarar también que tienen que traer después la constancia de voto, ¿no? Es obvio que te van a pedir la constancia de voto, bueno, pero... Que no exacto. se duerma la gente y que traiga la constancia de voto y que exacto. la presente. Exacto. Eso es fundamental. Exacto. Entonces, de esa manera, este el el compañero va a cobrar ese jornal si tuvo que viajar a Paisandú, tuvo que viajar a Rocha, tuvo que viajar a cualquier departamento que le quede, que le lleve un insumo de tiempo mayor a, a esas dos horas, este, o que le lleve la jornada eh, le van a, a pagar el jornal y, y, y lo importante es ir a votar, más allá de que esto se logró en, en, la, tarde, en la tarde de hoy, hace un rato este, es importante difundirlo y que los compañeros eh, digan, bueno, está eh, la empresa resolvió esto, tengo solo dos horas y después la tengo que reponer, entonces no voy a votar. Votar voy siempre. Después dejemos los plazos para las discusiones. Bueno, en este caso estamos informando que sí, que los compañeros pueden ir a... Eh, que vayan a votar, que deben ir a votar este, a, al interior, eh, se les pagará el jornal Bien, bien, bien, sí. Elecciones que nos agarra en medio de la negociación por el Consejo de Salarios, ¿no? el Grupo 15? Sí, empezó, re, empezó recién, este, y el primer tema este, que se está tratando, obviamente, por la urgencia que tiene, es el, el tema de los compañeros de Casa de Galicia, uh -huh. y, y bueno, eh, la delegación que está discutiendo este este este tema eh, tiene está integrado por dos compañeros de la Federación y dos compañeros de Casa de Galicia y, y bueno este es un, es el proceso en el cual este recién se se arranca a discutir esto y es el futuro de esos compañeros no sí sí se entiende también este que los primeros temas que se toquen sean justamente el primer tema lo, la, la, la situación de los compañeros de Casa de Galicia sí, este, sí, sí que bueno, en el último año han vivido una incertidumbre con, con sus vidas, este, muy grande. Uh -huh. Y bueno, que se consiguió eso, ¿no? de que fueran dos representantes y no uno como iban a ser en un principio, uh -huh. este, que era lo que lo, lo que lo que ellos reclamaban y pedían. Y, y, y bueno, saludamos eso y después de, de, del domingo seguiremos entonces con los consejos salarios. Nunca para esto. Uh -huh. No, nunca para, nunca para. Este, Mejor. Informar también este, eh, que el Consejo Directivo de AFCASMU resolvió el, este, el martes pasado, fijar la fecha de elecciones eh, de, de AFCASMU y que corresponde por estatuto que sea en el mes de abril, Ajá. pero este, lo que se resolvió es hacerlas en el mes de mayo Ajá. porque estábamos eh, abocados a A, este, a esta gran tarea de, de, del, del referéndum de la derogación de los 135 artículos, este, hasta el 27 de marzo eh, íbamos a estar en eso, entonces eh, no se podía estar dando esta, esta gran discusión y este gran este trabajo militante este, por algo eh, que es tan importante para la vida de de todos los uruguayos, y en el medio de esa, de, esa, de esa gran tarea militante, estar haciendo campaña electoral. Entonces, se resolvió este, poner fecha de elecciones de, de este, por unanimidad, de elecciones de, de AFSKASMO para el viernes 27 de mayo, cuestión que tengamos el tiempo suficiente como para, para este, que los compañeros conozcan, meternos en el chip ele elecciones sindicales y que los compañeros tengan el tiempo de, de, de, de presentarse, los que quieran presentarse, de preguntar, de, de, de, de recorrer y, y de hacer lo que significa una campaña de, por las elecciones de un sindicato que es muy importante y que los que resuelven son los trabajadores. Ya es un tema que empezaremos a conversar más adelante, pero desde ya, este, como siempre, no importa quién se vote, lo que importa es votar y tomar resoluciones de qué quiero este, para el sindicato. Y por eso... Este, por unanimidad. El Consejo resolvió la postergación de, de, de, la, de la elección para el 27 de mayo, porque la prioridad ahora era el 27 de marzo este, eh, la derogación de los 135 artículos. Bueno, Negra, espectacular, y bueno, estamos hablando para el próximo jueves, entonces. Bueno, Dale. Este, gracias por estar ahí, vamos arriba, y ojalá que la próxima audiencia sea, la próxima audición sea para comentar el tiempo bueno, del sí. pueblo, ¿no? Este este domingo. Y nos vamos a ver, La nos vamos a ver el domingo de noche festejando. Nos vamos a, ver, dale, nos vamos a ver un este. abrazo Sonia, un abrazo chau, chau. grande. Bueno, vamos arriba Sonia, escuchamos un poco a, a Malón y volvemos en un ratito. ¿Cómo se llama el grupo este, Javi? Se llama Malón. Vamos. Yo, para que la gente sepa y para interesarse un poco. Claro, O'Connor, que era hermética. Anda, Bueno, el palo era metalero, era? Sí, yo andaba joven. No curtía mucho ese palo todavía. Nunca lo curtí mucho. O siempre fui a ricotero. Sí, andaba para eso, sino para el Tropicolonia, todas esas cosas. De un extremo al otro. Era esos? El otro día no. Claro, ahí, la IASA Si no te no sé qué nos dijeron porque pasamos un poco de... Ay, de, él de... lo dijo bueno. Sí, no, él ta... hola estás acá Se me aterrajó la barra Che, Uri, se vamos a mandar saludos a Silo que está presente, escuchando Y también a Estrellita que nos manda, bueno, toda una fuerza enorme Para ir con el tema del sí, ver, dando para adelante Y después un mensaje re largo, pero que bueno eh, Tiene que ver con lo, las pérdidas que podríamos llegar a tener en caso de... Algo adverso a nuestros intereses de clase, ¿verdad? Pero está largo para la <risa> es un... a Fernando un abrazo que es el Fernando? mensaje. Ahí va. Está largo, está, está interesante, pero bueno, eh, no nos da el tiempo. El viernes pasado hemos quedado en asistir allá a Bartolomé Mitre a apoyar a los compañeros que fueron citados por aquella causa del 2013, citados por bueno, porque la, la injusticia comprendió de que está, eh, bueno, de que no se podía hacer esas cosas que no quieren. No se puede claro. manifestar. No se puede manifestar ya, y, eh, bueno, y esto tiene que ver con la criminalización de la protesta Esto tiene que ver porque eh, La remoción de la jueza Mota Tenía mucho que ver con bueno, Llegar al fondo a lo que todos nosotros queremos Que es verdad y justicia Así que hablamos ahora con Irma Que está del otro lado del de espejo Para que nos cuente qué fue lo que allí sucedió Irma, buenas tardes Bueno, buenas tardes, compa. Buenas tardes. este Lamento que se me apagaba el celular Viste cuestiones tecnológicas este, en este momento. Bueno, mira, digo, yo agradecerles a ustedes, este, la, la, siempre estar informados y informando, este, mira, lo que pasó fue que el veintiocho de octubre del año pasado nos habían procesado. Uh -huh. Solamente ahora con todas las instancias que tiene el el el poder judicial, la injusticia, digo, lo único que habían hecho era comunicarle a los abogados, Este, este procesamiento, nosotros no habíamos firmado absolutamente nada uh -huh. este, lo que hicieron fue citarnos para que, para que firmáramos eso y entregáramos el expediente este, en el cual procesaban a tres personas este, con veinticuatro meses de prisión y a otros con ocho meses de prisión y dejaban en suspenso eso, es medio esquizofrénico pero esto es así uh -huh. este Y bueno, y es una manera de tenernos judicializados, criminalizados, y bueno, y pensamos que de alguna manera este, después de eso, como se apeló en en diciembre del año pasado también, este, suponemos que algún movimiento debe haber en el tribunal de apelaciones, pero ese tribunal de apelaciones nos puede tener hasta cinco años procesados. Así que estamos en esa dulce espera pero que no es espera para nosotros, es seguir en la continuidad de la lucha y si ellos creen que con esto van a detener algo de lo que es la pelea contra la impunidad, están bastante equivocados. Así que bueno, eso fue lo que sucedió, nos sentimos acompañados por todos los compañeros que, que sabíamos que estaban atentos y por los que pudieron estar allí presentes bueno además este un abrazo enorme desde acá y bueno ahora es lo que vos decís a no quedarse atrás a, a nuevas propuestas para bueno para Exacto. poner este tema en la calle para poner la lucha en la calle es una también una nueva forma una nueva instancia mejor dicho para bueno para juntarnos para dialogar para tener al día todo lo que es esto la criminalización de la protesta la judicialización de la misma y bueno esto tiene que ver también con un enfoque que es en definitiva La criminalización de la pobreza y de la lucha Exactamente Además, ¿viste? hoy cabe recordar que es el aniversario del golpe de Estado en la Argentina En la concreción del Plan Cóndor La desaparición de nuestras compañeras y compañeros sin fronteras Desde Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay Y, este, y allá se están realizando enormes actos por parte de los compañeros Contra la impunidad de ayer y de hoy contra todos los gatillos fáciles que se han llevado tanta gente allá en Argentina sí. también, como acá. Este, y bueno, un abrazo sin frontera a los compañeros. Y, y bueno, como dicen ellos, 30.000 y más desaparecidos y desaparecidas están presentes en nuestras luchas y en la memoria. Nos sumamos a esto por, y te cuento que abrimos así el programa porque no puede quedar en el olvido todo esto claro. que también nos tocó de muy de cerca también compañeros de, de acá, de este territorio estuvieron allí también claro. por esta situación de, a partir del 76 El caso bueno. de Aira Sanz, ¿no? la compañera de, de la salud sí. sí, uno de los rescates que hemos hecho en Ascamu conjuntamente con lo que era Impasa Claro eh, a raíz también de la visita de uno de estos monstruos torturadores a hacerse asistir a, allí, Ay, ¿no? Pasa, una falta bueno? de respeto, ¿no? Mostrándose Exacto. delante de los trabajadores organizados, porque hay que recordar que en la salud, el 98% estamos sindicalizados. Eso es lo bueno que tenemos en la salud, ¿no? Claro. La sindicalización. Bueno, muchas gracias, compa, y vamos arriba a la lucha este, por una salud popular y, bueno, para que se cumplan los Los sueños de una justicia social que está bastante lejos aún, ¿no? Buenísimo. Un abrazo. Estamos al habla. Salud. Al habla, Salud. dale. Un abrazo. Gurí, ¿se acuerdan ustedes de, de la retirada de la BCG? Ah, son muy, muy jóvenes. Pero... ¿El 84? 84. Acuerdo, El 84. Algo me acuerdo, era muy gurí. Vamos a escuchar esto y después vamos a hablar de alimentación. Bueno, medio cortito. Sí, a, la, a las rápidas. A las rapiditas. Murga BSG, ¿no? Una de las grandes... Con eso de la mortadela hoy en día es la única parte que está... Que la, la podemos todavía la llevar, podemos ¿no? Tocarle. ¿no? Sí, un pancito con mortadela todavía llegamos. Sí, llegamos. Eh. No te digo un salame, un quesito de cerdo, porque ya está, ya no, fue. No, te va, está loco. Tuna, ya está. ¿Qué? Sin carozo, no. Bueno, acá ya... A una, una leonesa primavera esa, ¿no? ¿Por qué esta presentación? Porque vamos a hablar de alimentación, gurises. Ah, eh, alimentación saludable. Sí. Es como... como Movimiento Afgan... Salud, es? Salud, movimiento, es Salud, movimiento, Salud movimiento, y Movimiento... Alimentación de Movimiento... Saludable... Y una de todo. las compañeras... Que además vamos a hablar con ella... Porque es la presidenta de un sindicato... Que no está reconocido por el PCNT... Mm. Nos va a explicar en algún momento ella... O alguna otra u otro compañero... Que, que venga a la radio Exactamente, para hablar, razón. para hablar porque son trabajadores de la salud En claro. definitiva, y que ellos quieren tener su federación de profesionales De licenciados en nutrición En nutrición, es Zumba, no como es como... No, es un Zumba cinco. qué, Zumba No, no sé, algo así es parecido sí. El sindicato, el nombre Bueno, eh, ¿cuándo vamos a tener que hablar seriamente de esto? Porque no puede quedar así Pero la compañera nos hizo un gran aporte eh, Ahí, que vamos a empezar a escuchar A veces cuando nos ponemos a analizar lo que sería una alimentación saludable, uno podría pensar que bueno, son muchos aspectos y sí lo son, pero muchos de ellos eh, los podemos saldar fácilmente con, con hábitos, con conductas, con costumbres que no son tan difíciles de implementar, pero tienen que ver con, con el convencimiento, la conciencia y la motivación que uno tenga para hacer los cambios. ¿no? A veces son pequeños cambios que acercan a grandes cambios eh, de, de comportamiento alimentario. Entonces, eh, tiene que ver con seleccionar al menos un alimento saludable, ponerse como la meta de, bueno, voy a, voy a comprar menos y voy a hacer más, eh, voy a tratar de, de implementar al, alguna hierba aromática en mi casa y... Bueno, evitar este, consumir alimentos envasados, empezar como por pequeños cambios y mantenerlos. Y eso asegura mucho más éxito, en, no solamente en una alimentación saludable, sino en, en, en una conciencia de, de, de país, ¿no? de cómo pensamos frente a, a diversa selección de alimentos. La cuestión de la alimentación y, y los uruguayos, o la alimentación... Y las conductas este, más saludables o la alimentación y el derecho a una alimentación saludable no es algo nuevo, no es algo que se haya empezado a discutir ahora. Se han agudizado, se han agudizado los, los problemas de, de alimentación y nutrición en, en varias áreas de, de los ciclos de, de la vida, producto de el confinamiento social, pero no, no, son cosas que hayan surgido ahora. Por ejemplo, el tema de la selección de alimentos, lo que uno elige comprar y consumir y llevar a, a la mesa o, o elegir eh, qué, qué ingredientes utiliza para, para preparar los alimentos. No es, no es algo nuevo. Acá la cuestión es el derecho a una alimentación saludable porque accesibilidad eh, medianamente a los alimentos deberíamos tener todos y es algo que, bueno, que, no, que no está sucediendo por el valor impositivo de muchos alimentos que nosotros consideramos saludables. pues En realidad podríamos tener que consumir todos los alimentos en forma equilibrada, sin ningún tipo de, de, de trastorno, pero bueno obviamente que hay categorías de, de, de alimentos que uno los los identifica como más saludables o menos saludables, pero tienen que ver con las propiedades que nos transmiten eh, que, que, que, nos, que nos benefician más o menos y son todos los que nosotros sabemos no y ahí entramos también en, en, en la parte de bueno, la sustentabilidad y, y la seguridad alimentaria más que nada la, la soberanía alimentaria ¿no? que es un concepto Un poco más, más de la fecha, más, más de ahora, que hace unos años ha venido gestando, que tiene que ver justamente con la procuración de nuestros propios alimentos. Por eso es, es bien importante tratar de, de volver a lo casero, procurar las preparaciones en casa, hacerlas eh, ...las preparaciones o los alimentos eh, de forma más natural... ...y con eso hablamos de con no tantos aditivos... Eh, ...tratando de, de volcarnos más hacia... ...sí, hacia frutas y verduras... ...que es algo que, que en la población de nosotros de Uruguay... Eh, nos, ...nos falta bastante... ...el consumo de fibra, no solamente de frutas y verduras... ...sino también de legumbres... ...pero, pero sin lugar a dudas eh, un equilibrio... Entre, ...entre todos los grupos de alimentos... Otro aspecto importante y, este, y que se ha venido también hablando mucho en estos últimos años es el de eh, el consumo de alimentos ultraprocesados, que en realidad pueden tener varios nombres, ¿no? Y son los típicos alimentos ricos en grasas eh, saturadas y azúcares refinados, que son los típicos ejemplos de los alimentos de bajo costo y ricos en calorías, como eh, reposterías, eh, bueno, snacks. ...fiambres, embutidos, etc. Muchos de estos alimentos... Eh, ...también uno puede pensar... ...bueno, yo puedo hacer también un alimento rico... ...en calorías, en grasas, en azúcares... Eh, ...pero en casa, sí, también... ...pero los alimentos ultraprocesados... ...la diferencia que tienen es que... Eh, ...tienen aditivos alimentarios en demasía... ...tienen una larga lista de ingredientes... ...que esos podíamos evitarlos... ...y también... Eh, ...abaratar el costo y colaborar con la economía doméstica... Eh, si los elaboramos en nuestras casas eso es un factor muy importante que también tiene que ver con colaborar con eh, el sobrepeso que es una de las este, sobrepeso y obesidad que es una de las enfermedades que más nos, eh, nos comprometen como país y que ya es otra de las epidemias este, aparte del COVID y Y bueno, y, y tratar de prevenir también, ¿no? Con los hábitos alimentarios saludables, ¿qué es lo que nos, nos hace mejor comer? Otro aspecto importante y... Este, la BCG. Sindicato Uruguayo Nutrición 5A arroba gmail.com. Sindicato Uruguayo Nutrición todo junto 5A arroba gmail.com. Bueno, vamos a estar hablando con la compañera Nilsa o con quien pueda eh, estar atento a una llamada, en este caso. La compa estuvo de la calle ahí haciendo estos audios, así que un abrazo enorme, gracias por participar, y me voy despidiendo. Siguen ustedes, compañeros. Y clarito, ¿no?, que lo, lo importante que es eso que decía, de el derecho a una alimentación saludable, este, que qué caro que es, este, y es eso, ¿no?, la accesibilidad, no solo desde los precios, sino porque hayan ciertos tipos de alimentos en todos lados que no lo hay. Este, solo lo tienen a veces las grandes superficies este, y no, no, y es, no lo... y es difícil eso, a veces hasta conseguirlos y, y ver la manera también eh, no eh, sí. cada vez también está mucho más caro todo uh -huh. el, el, el uruguayo común y corriente, siempre seguimos con la harina, los fideitos y el arrocito, Pablo, y, y, y, porque... Sí, y, sí, sí, sí, sí, y, y que conocemos dos o tres tipos de, de alimentos, ¿no?, para procesar, de, con todo lo que hay, nosotros nos salimos de la carne, los fideos, este, el pollo y, y el guiso. Por eso lo mejor siempre es tratar de, de, de llegar a la, a la quinta de uno, donde sea, ¿no?, en un lugar con tierra o en una azotea, tratar de plantar Cada uno. Bueno, este nos tenemos que ir porque ya estamos. La que Javi quiere decir o sea, algo. Viene importantísimo. GPS Internacional y un saludo, un, también un agradecimiento a las gurisas que tuvieron antes. Que, 24? Sí, que nos, nos mencionaron. Es importantísimo. Me siempre mencionar. Un saludo a Bruno ahí y después de saludos, antes de irnos. Saludos, saludos, saludos. Eh, a, bueno, sí, a la comparsa La Zapicán. La comparsa La Zapicán. La comparsa de amigos ahí. Sí. Este, bueno, que está, la manda. está rompiendo. Y bueno, hasta el jueves que viene. Eh, vamos a Río a Uruguay. Y vamos a esperar que, que ganen sí.